Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que desarrollamos cada semana un tema en especial y lo tratamos con distintos informes desde diversos lugares de nuestro país. Y hoy volvemos con un tema que nos ocupa siempre en el Expreso Farco y en el informativo de Farco, el tema del modelo productivo Agropecuario de nuestro país Ese que genera grandes negocios Y grandes ganancias para algunos Pero también desalojos Desmontes Y las fumigaciones con agrotóxicos Vamos a centralizarnos en este último tema Los agrotóxicos Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy Expreso Farco Un tren que pasa una vez por semana Recorriendo todo el país Proponiendo nuevos caminos Y buscando vías alternativas Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina Con las voces de todos Con las voces de todas De todas y todos De todos y todas Para un empresario rural, fumigar con agrotóxicos No es más que una acción para tener una cosecha óptima Y ganar lo más posible Fumigar con agrotóxicos para él es parte de un negocio Del agronegocio Pero hace daño causa enfermedades a las personas, contamina los suelos, el aire y el agua, como lo demuestran numerosos estudios, como los recientes de universidades como las de Córdoba o Río Cuarto, o las investigaciones del científico Andrés Carrasco, ya fallecido. Hoy se planea una nueva ley de agroquímicos a nivel nacional, pero al parecer no se está teniendo en cuenta esta evidencia que viven día a día en carne propia los habitantes de los pueblos fumigados de nuestro país. Abrimos este Expreso Farco con este informe de nuestra compañera Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular. A puertas cerradas se discute lo privado, lo íntimo, lo secreto, lo turbio. A puertas cerradas las ideas quedan en unos pocos. A puerta cerrada se habla, qué sé yo, de relaciones de pareja, conflicto familiar, de negocios. ¿De negocios? Pero la ley no es un negocio, la ley de agroquímicos. Pero se discutió a puerta cerrada entre unos pocos. Entonces, hay algo de esta lógica que no cierra. El hombre solo es dueño de lo que goza. Que digo de lo que goza... ...no hay fuerza que detenga... ...a la esperanza... ...que digo van esperanza... ...con ella nadie me alcanza... ...la esperanza... ...la esperanza de hacernos... ...una herramienta jurídica... ...que garantice una producción equilibrada... ...y que sostenga los derechos consagrados... ...en la constitución nacional... ...vinculados a un ambiente sano... ...a una vida sana de las poblaciones... Esta esperanza que por un momento se vio amenazada porque el anteproyecto de ley para la regulación en el uso de los agroquímicos que fue presentado por el diputado nacional eh, Luis Basterra por el eh, Frente para la Victoria, se discutió de manera rápida, de manera express y a puerta cerrada y entre la Comisión de Agricultura y de Comercio solamente, como si las cuestiones vinculadas a la producción agroganadera a gran escala sea solamente una cuestión comercial. Frente a este escenario, desde el CELAM, el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, y en la figura del abogado Fernando Cavaleiro, presentaron una nota ante el presidente de la Cámara de Diputados pidiendo que se revea la discusión y participación de la ciudadanía en este proyecto. El proyecto está encarado desde una óptica utilitarista de los agrotóxicos sin contemplar los efectos y los riesgos que tienen tanto para la salud como para el ambiente. Eh, y justamente una de las omisiones que tiene este proyecto es no haber sido tratado en la Comisión de Salud y de Medio Ambiente. Eh, obviamente que, bueno, en el proyecto al no haber audiencia pública tampoco se escucharon a los médicos, a los especialistas, no se han agregado inclusive, no se han tenido en cuenta los estudios los recientes que hay de la... Universidad de Río Cuarto, eh, como también estudios de, de, de, de, parte, de, de todas partes del mundo que justamente evidencian eh, los efectos eh, de los agrotóxicos como peligrosos para, para la salud y el ambiente. Cuando los sectores afectados o defensores del medio ambiente y la salud pública cuentan cómo se viven las consecuencias de los agroquímicos o de los agrotóxicos, como cada uno quiera llamarle, inmediatamente viene la estigmatización. Ellos son los ambientalistas de siempre cargados de ideologías Negando así una realidad que explota por todos lados Negando lo que desde hace años vienen diciendo médicos e investigadores de la medicina Escuchamos a Horacio Lucero, médico investigador eh, En principio lo que hacíamos nosotros era constatar Algunos problemas de malformaciones congénitas que tenían chicos que vivían en zonas afectadas Entonces lo que hicimos fue empezar a tomar conocimiento de esos casos, a documentarlos y hacer estudios genéticos para descartar de que esas malformaciones se produjeran por alguna falla genética de nacimiento. Cuando eso se descartó por medio de estos estudios, en el cuestionario nos empezamos a dar cuenta de que era gente que provenía de zonas de alta producción agrícola con alto uso de herbicidas y de plaguicidas de todo tipo. Entonces, este, bueno, lo que hicimos fue empezar a documentar estos casos y a partir de allí se empezó a, a ver la posibilidad de poder realizar estudios de genotoxicidad, se llama que son estudios que evalúan las alteraciones genéticas en estas personas. Recién el año pasado pudimos empezar a hacer estos estudios y estamos viendo que las poblaciones expuestas tienen un problema bastante grande en lo que es su integridad genética, porque eh, con estudios eh, medio complicados de explicar estamos detectando de que hay compromiso del genoma o del ADN de esos pacientes que es un paso anterior a alguna enfermedad oncológica, por ejemplo. Ojos que no ven, corazón que no siente, oídos que no escuchan, razón que se niega a ser. Diputado Basterra y su opinión sobre la producción transgénica. Eh, nosotros entendemos que eh, cuando están garantizadas las condiciones de inocuidad, salubridad, hay que seguir promoviendo el desarrollo de industrias que apuntalen eh, mayor producción, mayor productividad, Eh, que permitan eh, incrementar los rendimientos y, consecuentemente, garantizar eh, lo que es la alimentación humana y las producciones de, eh, de productos básicos que permitan el desarrollo de agroindustria. Eh, sí es dable aplicar el principio precautorio cuando la ciencia no tiene información suficiente sobre los peligros que puede atraer alguna de las actividades planteadas por el hombre, cualquiera sea esta. Nosotros entendemos que no es el caso de de la utilización de transgénicos y no es el caso de esta planta. Por el contrario, podemos tener una posición muy clara en términos políticos respecto a si la, las prácticas comerciales son monopólicas, no son monopólicas, si es oligopólico, si, si genera un modelo que no se ajusta o se ajusta. Pero esa es otra discusión. En lo que significa... El impacto sobre el ambiente, lo que significa eh, la producción transgénica en el mundo, eh, hoy tiene un nivel de seguridad que no está eh, demostrado su, sus eh, efectos negativos. La propuesta de las organizaciones civiles es llevar la discusión del anteproyecto de ley a más comisiones, como la de Acción Social y Salud Pública y la de Recursos Naturales. Y también por ser una problemática socioambiental que sea tenida en cuenta la participación de la ciudadanía que tiene mucho para decir, mucho para demandar, pero también mucho para proponer. Pero para que esto suceda hay que empezar a golpear y a abrir puertas. Para que los oídos escuchen, los ojos vean y el corazón y la razón se junten para que no pase lo que sucedió a principios de noviembre, cuando... El día que se trata el proyecto de ley, por primera vez en comisión, en audiencia cerrada, se hizo eh, en una sala que era contigua a la sala donde ese mismo día se estaba desarrollando eh, la audiencia pública, eh, a puertas abiertas, eh, sobre la problemática de las escuelas rurales fumigadas, ¿no? O sea, a la paz de dos cosas. En un lado se está planteando la problemática de los efectos agrotóxicos en las escuelas rurales, la falta de, de, de, digamos, de regulación y de protección en muchas provincias. Eh, y, y en la sala contigua, en una puerta cerrada, se estaba tratando ese proyecto. Para el Expreso Farco, Doris Ramos de Incupo. Escríbanos a centrosetilital.org.ar Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y vamos ahora a Córdoba porque allí sigue la resistencia de los vecinos de Malvinas Argentinas a la instalación de la mega planta de la multinacional Monsanto, la principal productora de las semillas transgénicas que vienen en el mismo paquete que los agrotóxicos con los que se fumigan los campos del país y que también produce Monsanto. Las fumigaciones en Córdoba se suman a otros daños ambientales como los desmontes o los incendios forestales. Se viene Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende. El panorama de emergencia ambiental en toda la provincia de Córdoba es grave y nos afecta profundamente a todos. Son reiterados los casos de incendios de pastizales, desmontes por el avance de las fronteras agrícolas e inmobiliarias, recurrentes crisis hídricas, entre otras problemáticas que afectan al 3% de bosques nativos que resisten en Córdoba. En su mayoría, este pequeño porcentaje de bosques se encuentra en las zonas serranas. Joaquín Deón, miembro de la Coordinadora Ambiental por el Agua y la Tierra de las Sierras Chicas, nos comenta la situación preocupante que vivimos los cordobeses. Estamos en tiempo de elecciones y se está tratando de, de meter un, un freno a las movidas ambientales desde lo político gubernamental, eh, Inauguración de obras hídricas... Eh, aparición de, de, de una secretaria de ambiente con mayor presencia como que eh, se está poniendo un freno a una movida ambiental que viene creciendo cada vez más y que ese intento de freno no, no, va, no va a generar todo lo que se viene activando pero que sí al mismo tiempo en las escalas locales eh, se está despertando a nivel provincial han salido algunas leyes que han generado distintos disensos, encuentros y desencuentros pero Eh, al mismo tiempo han han abierto las puertas eh, a nuevas luchas y a la respuesta desde el gobierno a luchas ya iniciadas. Uh -huh. Entonces la situación ambiental eh, actual está en una, en una en una coyuntura bastante bastante politizada y que se ha metido eh, de lleno en la agenda en la agenda política de Ante esta delicada situación ambiental, vecinos y organizaciones de las Sierras Chicas de Córdoba marcharán este fin de semana. Se trata de la tercera cruzada por la soberanía del agua y la tierra, organizada por la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. La caminata se llevará a cabo desde el sábado 22 hasta el 24 de noviembre con la intención de asumir y ejercer el derecho como ciudadanos a decidir sobre nuestros territorios. Se viene la cruzada. Ya están cerrados eh, horarios, tramos, eh, espectáculos, actividades en cada localidad y demás. Eh, así que lo único que, que falta es el... Es la largada nomás, que va a ser el sábado a las 9 de la mañana en la cochingas, con, con, con un acto entre las organizaciones, ratificando lo que se viene pidiendo constantemente, que tiene que ver con la creación de corredor hídrico, pero, pero al mismo tiempo buscando en, en cada tramo este, este abrazo fortalecedor que siempre nos encuentra y nos ayuda a unirnos y a sentir que, bueno, ...de que los logros que se van dando y los, que, y los desafíos que vienen... ...los encontramos eh, unidos entre las localidades a nivel regional. No solo se trata de compartir problemáticas ambientales y territoriales de la región... ...sino la propuesta es generar políticas públicas de planificación del territorio... ...con participación directa de quienes habitan cada una de las localidades... Además, esta situación de emergencia ambiental en Córdoba se profundiza día a día ante el avance de la megaminería, los agrotóxicos que fumigan nuestros pueblos y la intentona de instalar Monsanto en Malvinas Argentinas. Estas situaciones generan una creciente resistencia popular que en cada rincón rechaza los atropellos a los derechos esenciales como es el caso de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que continúa resistiendo a la erradicación de Monsanto. Lucas Vaca, miembro de la Asamblea, nos comenta sobre la situación actual de la lucha. Eh, seguimos acá resistiendo, ¿no? Contra todo pronóstico, nosotros vamos a estar acá hasta que esto de alguna vez se termine y se resuelva como corresponde y eso se termina yendo ¿no? el acampe hace un año y, y tres meses ya que está a Monsanto desde Malvinas Argentina se le dice que no por el tema de la contaminación del aire la contaminación del agua el tema de la sanidad transgénica que también estamos hablando de contaminación de los alimentos yo creo que hemos a partir de esto no no desde Malvinas nomás porque también tenemos un caso anterior que es el caso de Madre Barrio y que dio, digamos, el punta de pie eh, inicial para que todos abramos los ojos cuando se trata de veneno de distintas empresas, no tan solo de Monsanto, estamos en contra de las multinacionales que envenenan y contaminan nuestro suelo, que es donde nosotros prácticamente vivimos, ¿no? La participación es parte indispensable de nuestra democracia. Con el compromiso de todos, y aunque nuestros gobiernos no lo quieran, lograremos generar el verdadero cambio. Su voz se escucha. En el Expreso Farco. Vamos ahora a Santa Fe, una de las provincias más golpeadas por las fumigaciones con agrotóxicos. Se suma al Expreso Farco Cecilia Fantini desde Radio Estación del Este. Desde comienzo de los 90 a esta parte, el término agrotóxico viene resignificándose a sí mismo y pone en el tapete un debate que cada vez resuena más, especialmente en los pueblos de la Pampa Sojera y más allá, con una frontera agrícola que se va expandiendo a paso de topadora. Un modelo productivo tóxico que va ajustándose a sus necesidades, leyes mediante, y que profundiza una agroindustria en mano de monopolios voraces que solo buscan ganancias sin medir las consecuencias en la salud y el ambiente. La mano derecha de este modelo de monocultivo son los agrotóxicos, la incidencia de los mismos en las poblaciones hace años viene siendo investigado y comunicado a las autoridades vinculadas a la salud en el ámbito nacional y provincial. Medardo Ávila Vázquez, pediatra y miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, se manifiesta al respecto. El Gobierno Nacional lo único que ha hecho, ante los informes que le mandamos de dos congresos de médicos de Pueblos Fumigados que hicimos en la Facultad de Medicina de Córdoba, en la Facultad de Medicina de Rosario lo único que hizo fue generar como cierto un registro de cánceres a nivel nacional una oficina a la cual es obligatorio que todos los oncólogos informen de los diagnósticos de cánceres que van realizando y ellos en base a ese registro a, a, han informado de que no hay un aumento de cánceres en las zonas rurales lo cual es absolutamente falso nosotros lo hemos revisado sus registros y los pacientes con cánceres figuran eh, identificados en donde el oncólogo vive donde el oncólogo trabaja que en grandes ciudades entonces casi todo la gran can mayoría de los casos de cáncer que se diagnostica figuran domiciliados en la ciudad de Córdoba en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, en Rafael en ciudades grandes donde hay oncólogos y no donde vive la gente que es donde se genera la la contaminación que induce el cáncer ¿no? entonces la estadística que maneja el Ministerio de Salud en cáncer como en malformaciones, malformaciones congénitas también están haciendo lo mismo más del 50% de los malformados que nacen en la Ciudad de Córdoba provienen de pueblos fumigados Pero en la estadística funciona como, aparece como que son de Córdoba. Haciendo un poco de historia necesaria e indispensable, Adolfo Boy, ingeniero agrónomo que trabajó años en el INTA San Pedro, reflexiona de la siguiente manera. ¿Cómo esto dejó de ser económico? y forzó al chacarero a decir, bueno, me parece que yo me tengo que ir, esto es muy chico, no rinde, y entonces todas esas chacras se van pasando a la soja. Y ahí Monsanto deja que se multiplique su semilla transgénica, ¿se entiende? Es decir, la semilla fue en realidad el anzuelo para enganchar el uso del glifosato. En los años 2000, los chinos empiezan a mandar glifosato a mitad de precio, no con la marca de Monsanto, que es Roundup, sino como un glifosato trucho, y empieza, entonces Monsanto dice, pucha, se le acabó el negocio del glifosato, quiero el negocio de la semilla. Esta historia la hemos olvidado, es decir, hoy pensamos... Y lo triste es que la Iglesia, este, sobre todo a través de su pastoral social, crea inocentemente que es posible dialogar Con el agronegocio. El diálogo está sujeto al dinero. Punto. Un argumento que hoy se presenta como potable, con las comillas del caso, es el de coexistencia entre el modelo del agronegocio, soja transgénica, y la agricultura familiar. Jorge Rulli, fundador del grupo de reflexión rural, quiere poner blanco sobre negro y despejar toda duda acerca de ello. Como parte de todo esto surge en la Argentina un proyecto de ley de semillas que asegura el patentamiento para las grandes empresas, les dice que toda la biodiversidad es un extenso campo donde se pueden hacer negocios, el proyecto argentino, que también es una versión local de lo que se llama la ley Monsanto, trae una excepcionalidad, que es un punto, si no me equivoco es el 34, en que dice, serán aceptadas las generales de estado correspondiente. O sea, todos los que se han anotado con, con Percy, con el Ministerio de Agricultura, pueden seguir teniendo semillas propias o las a cambiar a una feria que, que, queda la evidencia, queda en evidencia que hubo un acuerdo, que hubo una evidencia mm -hmm. que ahí hay un negocio, viste que me estaba bueno yo, esto es general para todos menos para vos, porque porque con vos arreglé antes, evidentemente, que no solamente tenemos que cuestionar el proyecto de ley de semillas, que es el proyecto Monsanto, sino que tenemos que cuestionar los acuerdos paralelos y la lo que llaman la coexistencia entre ambos modelos es la fundamentación político-social de este proyecto, ¿no? Nosotros consideramos que la coexistencia en realidad es este, es, es imposible, ¿viste? es es un acuerdo entre dirigentes y que va a llevar, es como meter el zorro en el gallinero ¿no? Mientras en estos días está por tratar una ley de agrotóxicos a nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil que vienen bregando hace años por legislación que resguarde las comunidades las escuelas rurales, las zonas periurbanas de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos manifiestan la necesidad de convocar a audiencias públicas como forma de garantizar la participación ciudadana, las decisiones a puertas cerradas en oficinas tienen la impronta de defender intereses de pocos. La pregunta cada vez más contundente es ¿hasta cuándo quedará librada al azar la vida, la salud de las personas y la biodiversidad? ¿Quién se hará responsable de los daños que ya se han provocado en estas décadas de esto que por su gravedad algunos se atreven a denominar Genocidio silencioso. En el Expreso Parco, su voz se escucha. Y ahora no vamos a hablar de agrotóxicos, pero sí de otra de las consecuencias de este modelo productivo en nuestros campos, el desmonte, otro de los efectos del modelo productivo basado en asegurarle el negocio a los grandes empresarios del agro. ¡Vamos a Salta! Se viene nuestro compañero Raúl Vargas desde Radio Universidad. Lamentablemente, tenemos que decir nuevamente que Salta es una de las productos con mayor cantidad de tierra de extranjeros. Los de Montes en Salta es parte de una vieja historia que por el momento lamentablemente es de muchísima actualidad. El avance fue lento, desde hace muchos años, poco a poco fueron arrinconando a los originarios a la vera de los ríos o en sectores semidesérticos del Chaco salteño. Sin embargo, los últimos años el avance fue muy rápido y generó desalojos de originarios y campesinos criollos, apoyado por los distintos gobiernos como una política de Estado, inclusive desde uno de los poderes del Estado, la justicia, que para determinadas cuestiones es muy lenta, y para otras trabaja con muchísima celeridad, como es el caso de los desalojos que realizan normalmente la policía provincial, esta misma justicia provincial que sin mayores problemas hace caso omiso de leyes que prohíben los desalojos a originarios y campesinos. Es importante destacar que muchos de estos desmontes requieren de ciertas consideraciones profesionales que de un modo u otro legitiman ciertas cuestiones en la voracidad de la frontera agropecuaria. Estas son dadas por profesionales universitarios que surgieron de las universidades públicas. Por ello es muy importante la visión que tienen algunos de los intelectuales, como por ejemplo el doctor Lucas Segué, su investigador, que es crítico ¿m? a la hora de opinar sobre el tema desmontes y otras cuestiones. Él nos comenta lo siguiente. El problema de los desmontes eh, tiene mucho que ver con lo que se llama la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no es cierto? Y en el caso de Argentina, y en particular Salta, este proceso se aceleró mucho desde los años 96, digamos, los años 90 hasta hoy, debido a la introducción de lo que se llama el paquete tecnológico de la soja transgénica resistente al glifosato. Eh, esto ha llevado a que se incorporen a la producción agrícola este, millones de hectáreas desde el año, digamos, desde los 70 a la fecha, pero con una aceleración muy fuerte desde los 90 a la fecha. La problemática de los desmontes eh, tiene que ver con esta expansión y también tiene que ver con el hecho de que se realizan desmontes en zonas en las cuales no se deberían realizar estos desmontes. O sea que hay también una invasión de esta actividad este, del monocultivo de soja, básicamente, pero también la ganadería extensiva e intensiva sobre áreas que deberían estar más protegidas. Obviamente es necesario tener la voz de uno de los sectores más golpeados desde la llegada misma del europeo. En este caso, un joven estudiante universitario integrante de la comunidad originaria Lules, David Torres, y que en relación a la famosa ley de bosques, que discrimina por colores los lugares que pueden o no desmontarse. Lo cierto es que las decisiones políticas han hecho, por el momento, cambiar a un solo tono al parecer todo lo que sea posible es decir desmontar, así nos lo explica David, el tema del desmonte sí, es algo realmente vicioso, hay zonas que están catalogadas como bueno, es de desmontar o que están prohibidas eventualmente de desmontar, y cambian de y la medida que, que se logran ¿no? algún tipo de acuerdo de permiso y se desmontan, pero en realidad el origen termina siendo político, ¿no? la voluntad política del estado Basta ya, muere el árbol y su sombra. Basta ya, no queremos más desechos. Descubriante, ya no hay tiempo. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La rioja amenazada, reprimida, andalgala. Conciencia solidaria, ya! Buenos Aires, escucha! hermanos, alza tu mano que mi rap no sea en vano es el amor que nunca se equivoca. El fama no hay Y así pasó el Expreso Farco de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Aquí en el micrófono Pepe Frutos y por supuesto el trabajo de los corresponsales de la Red Nacional de Farco para hacer cada semana este programa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.